Hablaremos de un tema de candente actualidad como es, la caída de Los Ángeles. Sí, bueno. Se está hablando de otras cosas también ahora. Sí, pero... Usted pone Crónica TV y... Atención. ¡Cayó Satan! <risa> Reiteramos... Estaría rodeado. ¿Sí? ¡Cayó Satan! Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera, en el cielo o en la tierra, al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción en un principio único, eh, y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía, apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Eh, allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada, junto con las concepciones duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente, era la religión de eh, Ormuz, la divinidad, Aura Mazda, y Aharimán, el diablo, el malo, ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas eh, posibilitaba el funcionamiento mismo del universo. Había, tengo una pregunta, sí. disculpeme. Eh, en todas religiones están los buenos y malos? No. No. No en todas. Por ejemplo, en, la, en las religiones paganas, en, en el budismo hay, hay demonios. Ah. Hay demonios. En las religiones paganas hay demonios, pero no no no hay bandos antagónicos. Hmm. No es que no hay un dios que sea malo. Ni, ni, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal desde luego que admiten la existencia del mal pero está fuera de la discusión divina no los dioses son los dioses ni siquiera son del todo buenos los dioses ah. porque está Zeus que es una calavera que tiene un montón de minas la mujer de él que lo cela y se enoja y Zeus engaña Ah. dice mentiras, dice falsedades eh, se enoja por ahí con un tipo por batidor y lo fulmina con un rayo ah. y por qué lo hace, porque puede ah. no porque no está impartiendo justicia con ese rayo ahí está el, el, la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas eh, Zeus eh, amasija un tipo con un rayo porque se enojó pero no porque ese rayo venga a significar Eh, un, un, un estado de derecho del universo. No, le tocó. Se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque, porque pudo hacerlo, porque podía lo hizo. Pero no, no está sujeto a ninguna moral. Claro que es mejor ser bueno que ser malo. Y los griegos hablaban antes que nada de la sofrocine, la, la medida, la mesura. Y por el contrario de la iblis, de la desmesura pero pero estaba el mundo lleno de sofrocines y de iblis y no los dioses no, no, no tenían mucho que decir al respecto sino una carga quizás de, de condena sobre eso no porque lo que aparece yo en una tradición más judeocristiana es una condena sobre el mal no solo una condena sobre el mal sino que eh, la historia está destinada a hacer prevalecer a la fuerza del bien uh -huh. no, no tenemos otra misión en la vida que esa. En estas, en estas religiones. Y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales. Y en la religión griega no, no hay ni castigo ni recompensa. Ni... Por ahí sí, al final, están los campos elíseos, donde va los buenos, pero no es muy... hay tres jueces, pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante, ¿no? Bah, no sé Discúlpeme, ¿no? El caso es que esta religión persa influyó mucho en... en, en los hebreos, y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo, para el escindido, para el que se había eh, revelado. Satán, pero también Azazel, Mastema, Belcebú, Belial, Duma, Casiel, Samael, Gadrel, Nogardel, Gadrel, no, no, Gadrel, Asmodeo, Mephistófeles o Lucifer, como usted quiera. Existen por lo menos siete versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que enoc sólo nombra dos mil ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Túsculum, qué linda ciudad Túsculum, la ciudad donde vivía Cicerón, Túsculum. En las puertas de Túsculum vivía Allá, allá lejos, sí, sí, sí, en Túsculum del mundo. Allá donde, <risa> efectivamente. Eh, bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Túsculum, una ciudad de Babilonia, eh, una ciudad de Babilonia, no, una ciudad romana, ¿por qué dice Babilonia acá? Famosa porque aquí allí tenía la Villa Cicerón, efectivamente, eh, este... Según está escrito, los ángeles rebeldes eran no 2.000, sino 133.306.168. ¿Esto es cierto? Totalmente, si lo dicen en Tusculum... <risa> si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aunque daría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono... Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Tusculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales. Puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se atribuyen al mismo Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma la caída, lo que se llama la caída. Otra explicación. Esta no le gustó, otra. ¿Le gustó? Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes, el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano, contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío, un día decidieron, estos ángeles, Abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que eh, la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en... ...donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así. Sí. Hay algunos que piensan así... ...especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos... ...viven cerca del centro... ...y más allá de la General Paz... ...viven los malos. Sí. Un tercer relato de la caída... ...procede de una escriba... ...y registra 200 vigilantes... ...o hijos de Dios... ...que descendieron al monte Hebrón hace más de 2.000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Hmm. Iba, y laburaban, o sea, creaban, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que eh, fue que en, entre esas artes que enseñaban, figuraba la seducción de mujeres. ¿Me uh -huh. Pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres. Como título terciario casi. El rabino Liquiasser, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. ¿Por qué? No sé. Leo a Liquiasser. Abre ah, ese libro original. Ese, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo... ...vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras... Epa, sí. ...y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eh, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, eh, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles... Eh, de los otros nueve coros, no tienen sexo, son puro espíritu, y no no podían, no pueden reproducirse. Pero este décimo orden, sí, tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación. Correcto, ¿no? Incluso con una flecha y una calcomanea. <risa> Indicado para la procreación. Con código de barra. <risa> en Constantinopla. Eh, estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo, como por ejemplo, construir armas de metal, sí. fabricar perfumes y cosméticos sí. para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis, sí, bueno. Dorothy Gray, el señor Angel Pace, <risa> y todos esos se deben... ...a estos ángeles del décimo orden... ...que venían con una bolsa llena de crema Pons... ...engendraron estos ángeles en las mujeres... ...unos monstruos horrendos... ¿Por qué? ¿Cómo? Eh, no sé por qué, si unos eran ángeles y las otras mujeres hermosas... ...¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruos horrendo será usted... ...pero además completamente desenfrenados... ...que Pero causaron bien. mucho daño finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte Dios envió a estos seres angélicos a las tierras, no sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. No me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Yo me Dios que le iba a y lo lo cachó sentado en el trono. Sí. Y le metió una patada. Listo, fin de la explicación. Ese es el origen del mal en el mundo. La última. Hace tiempo hablamos acerca de los celdos de Samael, uno de los nombres del demonio. Parece que Dios había presentado a Adán, este, su creación, ¿no?, el hombre, a, a las jerarquías celestiales. Y cuando los ángeles le presentó a este muchacho Adán, ...que lo acabo de confeccionar. <risa> Samael se negó a saludarlo. Eh, explicó que un hijo del fuego, como era él... ...no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación... ...y eh, le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo... Primero creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el, el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior. Y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más del, eh, doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufíes, sufí, sufis, que, que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos eh, por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Eh, hay muchos que están en el infierno. Ahora, ¿el, el sustituto dónde está? O sea, el nuevo claro y viene abandonado olvidado por otro ser amado sí, van bien. rotando como en el van Google. rotando eso indica una rotación el paraíso estaba donde ella estaba dice el famoso epitafio de Eva escrito por Adán está lindo Bueno hemos ido a la discoteca bueno no hay un tango de, de esto eh, es no. imposible totalmente imposible eh, me contó el discotecario, una, otra historia que él sabía, decía que el cielo era un poco aburrido mm -hmm. y que Los Ángeles, una vez cumplidas sus ocho horas de, de laburo, fue andando, sí, que se trayendo noticias, no, tocando, tocando la trompeta, cantando himnos. Eh, ¿Y después qué hacen Los Ángeles? Se van a un café llevar un café que hay en el cielo y se llama Café de los Angelitos. Sí. Y qué es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarck. Adelante entonces. los hilos del humo frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer A fe de los angelitos, parte de y caso Yo te alegré con mis fritos en los tiempos de Carlitos por Ribadavia y Rincón Tras que qué sueños volaron, en qué estrellas andará Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, donde están? porque calles volverán cuando llueven las noches su frío vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Ventinotti semblando la voz y en el dulce rincón que mío su cansancio la vida bosteza porque nadie me llama la mesa de ayer? porque todo es ausencia y adiós? Café de los angelitos, bar de Gavino y Casón, yo te alegre con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos Fijo en la trayectoria del recuerdo Como un farol en una calle de sombras y de bar Café de los Angelitos Hay tristeza en la ausencia de Carlitos Cabino, casón Trae que sueños volaron En qué estrellas andará Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calles volverán. Libertad Lamar, que en la venganza será terrible, café de los angelitos. Mi marido me tiene podrida. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a la mujer argentina, ¿no es Y tenemos una serie de monografías para hacer que la vida de, de la madre argentina sea más llevadera. ¿Puedo decir algo? Esta vez son sí. informes muy serios, los veo... Yo, sí, la... muy serios verdaderamente. Sí, eh, Por ejemplo, legado. sepa tomar la temperatura a su bebé. Uh -huh. Esto es muy serio, especialmente desde el punto de vista del bebé. Sepa tomar la temperatura a su bebé, señora, pero también a su marido. Diga <risa> a su marido, se levanta y dice, vieja, tomame la temperatura. Sí. Me dime el aceite que estoy... Un Me poco estoy flería. hirviendo. Señora, cuando su hijo y su marido tienen fiebre es porque algo les está sucediendo. Y sí, fiebre. La fiebre U sabe lo que es. Sí, si usted al tocar su frente está más caliente que lo normal... Mejor dicho, usted no. La frente está más sí, caliente, sí, claro. Sí. Eh, entonces es que algo le está sucediendo a usted o a su marido. ¿Sabe eh, de qué forma eh, tomar la, la temperatura? Con los labios. Apoyando los labios. La ¿En dónde? ¿Acá? Sí. Ay, Leffy. <risa> la bendición, tata. <risa> <risa> es una parte muy sensible, claro, pero no, pero no, no lo puede cuantificar, que es 37, 38. No importa, qué qué tiene que ver 37 y 38, qué eso y y no lo mismo de 36 que 37? ponen ponen el canal de televisión para ver cuánta temperatura hay. Sí, y, claro. Y si dice 37 ya empieza a sentir calor. Si dice 9 tiene frío. No es así, no no todo se, se mide. ¿Cómo se hacía antes, doctor, ah, bueno por ejemplo, ah, antes de, de, de esta era que todo lo mide, hmm. que todo lo mide, a saber si una persona tenía fiebre o no tenía? Como dice el señor, venía ¿Talos? el médico, le daba un beso en la boca, <risa> y si estaba caliente... <risa> eh, le no hacía la receta. Y, claro. <risa> Sí, sería así, pero ahora eh, la ciencia sí, mira, mira, ha progresado. La, y... la, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí, sí, sí. Mire, eh, no hace poco trajimos aquí mismo a, a este foro, a este programa, un informe acerca de la necesidad de medir el amor de las personas. ¿Cómo se mide el amor? La, la intensidad del amor. Ah, ¿hay medidas la para el amor? Intensidad, hay medidas. Ana, ¿Y a usted cuánto para mide? Para todo hay medidas, es decir, cuánta fiebre tiene, qué sí. temperatura hace... Que eh, La corriente, qué intensidad tiene ¿Y el amor cómo se mide? ¿Cuál es bueno, el, el... Eh, lo primero que hay que hacer Para medir el amor es crear Una unidad de medida Así sí. como está el vatio El amper El amper el, el coulombio Bueno Hay eh, hay, eh, este, hay un famoso físico Muy afortunado, francés uh -huh. sí. Llamado coulombe el de la ley de Coulomb, etcétera ¿Y sirve para medir el amor ¿Hay eso? Hay una medida, no me acuerdo que algunos estudiantes se debe acordar, eh, algo que se mide en Coulombios. Ajá. Un Coulombio, por ejemplo, esta casa... <ríe> mide no, bueno, Tantos Coulombios. Pero eh, lo primero que hay que hacer en ese caso eh, es crear una medida de amor. Que puede ser... Eh, lo Eh, el amor que siente un señor a mediodía un señor casado por su mujer al nivel del mar y a cero grado de temperatura y esa sería la medida esa sería la primera medida básica ¿no? ¿de ahí puede ir es para muy, arriba? muy poquito, nada, casi nada eso es cero, el cero sí. eso es el cero el, el grado cero del amor. <risa> Pero de ahí puede ir para arriba y para yo abajo también. Para arriba también. y para abajo hay amor negativo. Del desamor. El desamor. El desamor. Y yo, en aquel momento, como unidad, propuse el dolo. Ah, ¿cómo ya sería? Que, porque siempre se usa el apellido del que mm. lo propone, como el señor Amper, el señor claro. Coulomb. Sí, y en este, este caso el dolo. Eh, un dolo sería Un dolo, eso. sí, me un gustó, dolo. Eh, un dolo. Y entonces, a medida que va aumentando la intensidad, usted puede llegar a amar... 50 dolos ya es un eh, es un amor, epa. pero ya más de 50, ¿qué estamos hablando? Eh, venimos la... con baldes de agua fría. <risa> estamos hablando <risa> a la semana de novio, 10 días de novio, 50 eh, dolos. Semana de novio, un tipo lindo, la mina linda eh, en, en las la playa de Brasil. 50 dolos. 50, 50, dolos 50 dolos. Ahora, discúlpeme, ¿cómo lo mide? ¿Existe no, un, un artefacto para, para medir el novio? Me traeré unos muchachos que son este Eh, no solamente son médicos sino son expertos en electricidad uh -huh. alcanzaron a medir la energía que el amor produce y hay una máquina y cómo lo miden discúlpeme eh, bueno eh... en el hombre o en la mujer en los dos juntos <risa> discúlpeme la pregunta y en qué momento eh, en un momento cualquiera en un momento ah, cualquiera. En un momento cualquiera supone los dos Se interconectan y lo, le da lo que ella siente por usted y lo que usted siente por ella. Estamos. ¿Y se suma eh, lo de uno y lo de otro? No, no, no, se suma. Individual? Usted descubre que a, a la mina la, la quiere 16 dolos. Uh -huh. Si la mina lo quiere por ahí, 16, 15, 17, 19, fenómeno. Va bien. Sí. Va bien. Pero bien, bien. el drama es cuando usted quiere 11 dolos y la mina lo quiere 43. No le No le conviene. No le conviene porque la mina se va a poner pesada. O peor, cuando usted la quiere 43 y la mina 7, te la llama no está. La, le da una cita 15 minutos antes, la mina le dice que no puede venir, usted la ve con otros. Pero tampoco le conviene, si ya es, el viejo me querés, ¿cuánto? Ay, te quiero, bueno, no. Máquina. ¿Cuántos dolos? Vamos. Claro, máquina. ¿Cuántos dolos? Máquina. Me querés ¿Cuánto? 15 dolos. Ya y ya no me querés, no me querés comandé, efectivamente. Ahora le hago una pregunta que es más filosófica que técnica. Muy bien, adelante. ¿El amor es constante o todos los días cambia la? Todos dos? los días hay que medirse. Dos veces por día. Dos veces por día. Porque no es lo mismo a la mañana que a la noche. Claro. Hay gente que a la mañana no quiere a nadie se levanta cinco dolos y a la noche incluso conforme usted no, no encuentra nada mejor 30 40 45 dolos. Está bien, y usted lleva algún tipo de estadística personal acerca de los dolos que ha ido eh que ha ido consiguiendo de alguna manera. Sí, yo empecé, empecé a hacer la estadística y después no me no no me, no me di más. Eso es lo que le iba a decir. Y cuando empecé ¿Vale a Vale resol... la pena medir y de repente encontrar una desagradable sorpresa sí, en la Señor eh, dije, era mucho más feliz cuando no me medía. <risa> Porque medir baja los dolos, la, la actitud de medir baja los dolos. Eso, dolo. eh, ahí está, ¿cómo se llama el principio de incerteza que viene de esa idea? Es que el aparato influye, usted claro. cuando se está midiendo, ya baja. Poco, baja. Está y es que soy una máquina, sí. dice, claro. caqueta, que baja, en general baja. Si no te medís, eh, si no me mido, te quiero. Y bueno Es una, es una nueva mentira que hay también ahora Ay, Yo no te quiero mucho así, técnicamente Pero en el fondo de mi corazón Eso es mentira lo que tendrían que implementar la máquina? Sí. Un minuto antes del casamiento Seguro, para eso lo hicimos Para evitar Porque, los casamientos sí, claro, claro. leoninos De aquellas personas que aman mil Y los aman cero Sí, sí, sí, sí Me dirá, y antes de casarse Uno y otro, listo, este matrimonio no se puede consumar interviene el mismo técnico interviene sí, sí. sí. sí, sí. Eh, lamentablemente cuando el cura dice si hay alguna la... persona que tenga algo que decir que hable ahora o etcétera soy dolo eventual dice eh, soy el técnico y así Ahora, Usted, ¿Por qué no vamos ¿Por qué no un grupo para ir a arruinar casorios a las iglesias? <risa> me ¿tienen encargado los saladitos, la fiesta? No, pero yo, vamos okay? ir, cuando el cura dice... Si no tiene algo que decir... <risa> levanta la, la mano, mano, viene allá atrás, levanta la mano. Ah, y no ves. decís nada. <risa> <risa> el cura te mira así. Diga algo. Después lo digo, padre. Acá delante todo. ¿eh? Y si no... Si no que los asistentes a ese casamiento se hagan medir todos... ¿Cuántos dolos mide respecto de la novia? Y el que más dolos tiene se casa. Claro. Así ¿Cómo? tendría que, que por ese caso el tipo que a la novia no le gusta. Ah, no, no, no pero tiene dolos dolo compartidos, tiene que ser, claro. No, pero ¿sabes la sorpresa? De repente, cuñado o cuñada. No, no lleguemos <risa> la máquina. Bueno, eh, esto respecto a la temperatura del bebé. También hay otro artículo... No dijimos nada de la temperatura del <risa> No, no hizo falta. <risa> ¿Cómo servir helados más ricos? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! Dice. Tanto los caseros como los comprados, bla, bla, bla, bla. Si compra bases familiares y los mantiene en el freezer, ahorrará, bla, bla. Hay gente que se edifica la casa con lo que ahorra guardando helados en el freezer. Pero algunos detalles para servir helados más ricos, mm, ¿no es cierto? Sí. Señora, ponga dos o tres bolas de Eta. helado de cereza Ajá. y sirva las bañada. Claro, no la no, las bolas. Ah, sí, sí, me imaginé. Con cerezas al marrasquino. ¿Qué es marrasquino? Tomá. Aquí bañando las bolas. Marrasquino. Bañadas en su jugo. ¿En el jugo de marrasquino? En el jugo de marrasquino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene bolas bañadas con cereza al marrasquino en su jugo? Pero, como no? No, son callos plantales. Para los chicos, pongan en un plato dos barquillos enfrentados. ¡Epa! Sí. Una batalla, oh, campal. Una batalla. ¿eh? Otras bueno, El Graf sí. Spee contra claro. el Warrior. Bien. Eh, encima, encima dos bolas de helado, chocolate y vainilla, y bañalas con salsa de dulce de leche. Ah, qué rico. Que se hace calentando el dulce de leche a fuego suave. Ah, déjenme broma. No me gusta. A mí el que me gusta para bañar helados es el baño de chocolate, señor. Pero sí. me gusta ese, que usted, sí. no sé cómo lo hacen. Es que sumergen. Y usted el... mete el helado adentro, ¿no es cierto? Y sale cristalizado. le saca... ¿Duro? y Sí, queda duro, queda... Sí. ¿Cómo lo hacen? Y no se le cae el helado tampoco adentro. Tampoco se le cae el helado adentro. Yo no lo quería dar, la primera claro. vez que fui, fui con contemar, ¿no? porque eh, Le digo, buenas tardes, ¿no? ¿Puedo hablar con el gerente? <risa> dice, ¿Una heladería que me era me grande quiero, o...? Una heladería común, ¿no? ¿Y gerente por ahí no tenía? No, pero como yo quería preguntar, sí. ¿no? Dice, le digo, mire, estoy contemplando la posibilidad de de adquirir un helado con baño de chocolate. ¡Eh, pero qué, ¿Qué ¿A usted piensa que... cada operación la piensa ah, así? Dice, pero usted, se che, lo puedo vender yo? yo, me dice el tipo. No, pero yo quiero consultar, porque tengo miedo que se me caiga el helado adentro. No, es el tipo, no se le va a caer. Bueno, ¿quién me lo garante? <risa> Fue voltero que es usted también. Eh. Bueno, usted que dice, agárrelo y métalo adentro usted mismo. ¿Sí? Él, él, él me agarraba la muñeca y yo le metí, lo saqué. ¿Y? Qué experiencia, ¿eh? Y desde entonces, sí, sí. El helado, no sé si me gusta, pero el baño de chocolate, incluso a veces voy y le digo, baño de chocolate solo. ¿Y cómo le va a poner el baño? Si necesita... Meto el dedo, <risa> se me baña de chocolate. Ah. Eh, yo sé, una, una cosa que tenemos con mi novia, sí. yo antes de llegar a la calle hay una ladrería en la esquina. <risa> sí. Sí. sí, ya me voy imaginando. Sí. No Adelante a todos los clientes en la heladería. Entonces, claro, voy meto el dedo, sí. le digo, un baño de chocolate, eh, meto, en general meto el dedo del medio, sí. Sí, porque me... es más largo y te agarra sí. más claro, chocolate. Claro, más, más chocolate, por supuesto. <risa> Qué suerte que tiene. Claro. Le pago, <risa> bueno, hasta luego, yo y llego y le digo a mi novia... Cerrá los ojos. Cerrá los ojos <risa> y abrí la boca... Y le meto el dedo en la boca y, dice... de chocolate. y siempre cumple con ese ritual de, de meter cosas en el baño de chocolate Siempre el dedo usted Sí, sí, sí siempre mm. ¿Y el sí, baño no. le sabe claro, Mi, mi novia incluso me ve llegar y ya me espera en la puerta Con los ojos cerrados y la boca abierta sí. Es un peligro también ¿eh? Y, y yo peligro. vengo en los días de verano sí. Vengo con el... <risa> Con el dedo enarbolado, porque me lo meto en los bolsillos, claro, se sí, me derrite. Claro, claro. <risa> claro. Menos mal que queda la esquina la heladería, porque antes sí, sí. Eh, yo iba a una heladería que está cerca de mi casa tenía que tomar el colectivo y venía <risa> con, el bonito, con, el claro. con el dedo chocolate en el aire. no y Además que feo parar el colectivo así con claro. el dedo para arriba. <risa> sí, tenía que pelearme a cada rato. Porque... Sí. Me, me imagino, para sacar la plata del bolsillo. Sí, sacá como... con la otra mano. <risa> claro, pero qué, qué interesante. Ay, no, y es... este y se puede bañar también cada dedo de la mano. Si hubiera varios gustos, sí. ¿no? Claro, hay chocolate, chocolate blanco. Chocolate blanco, chocolate con almendras. Uh -huh. ¿eh? Se te queda sí. pegada la almendra bajo la uña. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Eh, tengo otros gusto completamente distinto al suyo. Me gusta todo un colchón de frutas... Ajá. Completo, ¿eh? Manzana, naranja... ¿Qué más? Y póngale manzana de vuelta para completar. Más manzana. Comple... Sí. Completo de frutas y arriba dos bochas de crema americana. Dos tac, tac. Colchón y dos bolas. Sí. Marche. Colchón y dos bolas para uno. Por favor, para el señor. ¿Quiere que se lo bañemos en chocolate? Puede ser, pero eso tiene que estar. Frutas y helado combinado. ¿Y cuánto más o menos come usted de... Eh? Ya sé, dos bochas de lado, dos bochas pero, grandes y ¿cuánto? abajo y de fruta, medio kilo. Y fue una un buen pote lleno, con jugo, con almíbar, con fruta, manzana, naranja. No me salga la boca. Mire, yo mm. siempre pido de cucurucho. Ahora con el baño de lado no, pero antes, sí, yo me lo, me lo iba comiendo por la calle hay y se me iba chorreando. Tiene un agujero abajo. Claro. Tiene un agujero boca. abajo. Y, y, y con el mismo calor de la mano y soy de mano caliente. Sí. Ah, sí, sí. Ah, ¿va derritiendo el helado? Sí, sí. Y se me va a derritir el helado y se me escapa por abajo. Sí, claro. Sí, y tengo que... <risa> Acá, ¿no? Y incluso a veces, cuando ya veo que no doy abasto, porque... Sí, no, le le llevo, digo a alguno que, que le está le ahí parado, y, y, y, el señor no me ayuda con una chupada. <risa> <risa> eh, porque... Sí, ¿cómo claro. no? Dice? ¿Cómo no? Dice, siempre estamos listos. Eh, siempre estamos listos, dice. Sí. <risa> No, porque hay un momento que se empieza a precipitar, que ya no no hay arreglo, no hay, arreglo hay que no, comerlo no. de dos bocados. O ya... tirarlo, o tirarlo. No. Eh, y, y hay gente que se empieza, empieza a morder al cucurucho, sí. sin darse y cuenta, ansiosa, y después sí. se arrepiente. pues dice, sí. ¿ahora dónde lo tengo el helado? No, claro. <risa> a usted empieza por el cucurucho, también es de los que va mordiendo. Hay gente empieza por el cucurucho, cuando quiera córdate tiene el helado en la mano y una desesperación. <risa> Sí, no, no, es un horror. Y usted va con el cucurucho porque el cucurucho lo tiene que ir lamiendo de sí. manera circular sí, para señor. que pueda... Sí. De esta manera, ¿ven, amigas? Mire, así. Así. ¿Ve? Claro. Usted va circundando en el sentido de las agujas del reloj. Los desbordes sí. que se van dando todo el tiempo. Exactamente. Entonces así lo puede trasladar. Y cuando usted se cansa de chuparlo, sí. lo toma de cual antorcha olímpica, sí. exactamente lo eleva... Mm. Y de esa manera se va trasladando por el barrio de Incluso forma heroica. Incluso corriendo a trote de atleta olímpico. Yo creo que ahí, ahí cuando ya se empieza de derretir, hay que cerrar los ojos, mandar todo el helado adentro. Sí, y, de y una. Que sea, que sea lo que Dios y, quiera. Y el paro cardíaco. <risa> lo que sea. Ahora, la cucharita. Sí. Pues no hemos oído hablar de la cucharita. ¿Usted no usa cucharita? No, para nada. No se usa. Eh, la de madera prefiero la de plástico. Eh, la de madera. La de madera no no le hace como una sensación tiene gusto. rugosa. Tiene gusto. Me parece que prohibieron la de madera. No ¿Por, sé qué? ¿Por qué? No sé, la prohibieron, creo. No, eh, para conservar los bosques. Probablemente. Escúcheme, la cucharita de plástico no no carga nada de lado. Ah, es sí. una miseria. Bueno, pero usted tiene que ir eh, también una su lengua. Una lengua, si va lamiendo, si una lengua trabajo Activa. constante Sí, hay lenguas carga. que medio kilo se mandan para adentro, sí, pero sí. como nada. Sí, <ríe> Sí. una cosa que es perfectamente un anticlímax es comer un helado con una cucharita de la casa de uno ah bueno, puede ser es no una porquería eso sí, puede ser empieza bueno, a tener que... gusto a té sí. y tirar el cucurucho en una copa en una copa de su ah, casa sí, también no, entonces no, ahí ya pierde es que todo llegue... no, nada, lléveselo, de nuevo, lléveselo de nuevo bueno, últimos consejos respecto ah, helados más ricos el colmo de la exquisitez dice sirva helado de limón en copas pomeleras de pomelo copas donde se ponen pomelo ah, yo creí que era y bañelo colmando la copa con champán ah, ah, sí, sí, ah, sí luego sí, viene ah. acá con mi novia sí. qué famoso dos helados de, de sí. limón con champán extra extra bruto <risa> Y le tira, ¿cuánto? Un poquito ahí. Ay, pero qué romántico. Pide la botella no, de champán. No, no. Ellos tienen el champán ah. como tienen la salsa, vio En una botella así chiquita, Ay, como de chimichurri. <risa> sí, sirven el helado de limo, después le echa un poco de champán. <risa> Francés nacional. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y es de cargarle mucho a usted eso? No. Eh, bien. Y yo voy siempre a una heladería donde hay eh, tres gustos. ¡Eh, qué pobreza! el antes sí, tenía, tenía 730 gustos. ¿Y qué pasó? También es demasiado, porque Pero uno demasiado. no se decide más. Y la gente no le compraba, le dijo, claro. porque estaban todos boquiabiertos. <risa> este, sacó una cuenta que la vacilación de la gente equivalía a 130 helados diarios. Claro, claro. Y la gente no se comía porque vacilaba. Claro, dulce de leche, claro. con chocolate, con nueces, no, con... Sí. Vamos, vamos, vamos. Y, esperé, y la cola tardaba mucho, porque el tipo... A ver, eh... crema de cielo, ¿qué trae? Entonces, claro, no, no, nada, Crema, chocolate, limón. Chau. Listo. ¿No hay frutilla? Lamentablemente no, señor. Crema, chocolate y limón. Crema, chocolate y limón. Eh, a ver, nah. entonces... Yo soy indeciso. Sí, sí. Ah, sí, yo soy indeciso. En sí. la heladería de la esquina de casa, en esa, me ¿Con... echaban. Me echaban porque... ¿Qué? ¿Con tres gustos también se demoró ahora No, no, no, pero como... Eh, a ver... Ay... Debe de... No, no, no. Cuando estaba por poner Sol... la cuchara en el claro. tarro... No, no, espere, espere. Oh. <risa> ¿Sabe que Cuando veía que me ponían el zamballón, me empezaba a gustar... El otro. ...la mm. crema de vainilla. Entonces dije, no, no, no, crema de vainilla. El tipo empezaba con la crema de vainilla. Mm, dulce de leche. Y me daba cuenta que cada helado que yo elegía era renunciar a todos los otros. Sí, sí. Es mucho más grave lo que no tenía que lo que tenía. sí. Cada deseo que se me cumplía eran 729 que no se me cumplía. Claro. Pero usted no puede vivir así, eh, eh, la sí, frustración la es, permanente. La forma angustiosa sí, sí, de vivir. Cada vez me iba a medio desmayar, me iba de la heladería. ¡Jócheme! <risa> Por los helados que no habían sido. Y además de los gustos, usted elige qué, qué arriba y qué abajo... No, no, era solo eso, elección. Pero, Fui qué, psicólogo. Pero, ¿y... Ah. ¿Y qué le dijo el psicólogo? No, al principio primero no sabía cuál es. Y claro. <risa> y él sabe lo que tiene, una obsesión. Yo no sé nada de psicología. Usted es un obsesivo. ¿En serio? y sí en vez de relajarse bueno en fin el gusto que sea mira no, lo que no tiene mira lo que no claro, tiene lo usted que usted le debe falta. De hacer la mujer del prójimo y no la suya. Sí. <risa> a todos o sea usted quiere a las mujeres que no y no a la que sí quizás no mire no no no lo diga esto por radio porque efectivamente no es cierto yo he codiciado a la mujer del prójimo del ¿De cuántos próximo? próximos, discúlpeme? Eh, ¿eh? ¿De cuántos próximos, más o menos? El, no, no. el vecino de al lado, el mm. más próximo. <risa> <risa> el ah, pues, tipo salía con la mena y yo salía a codiciársela, ¿no? <risa> tipo salía y cuando salía atrás venía yo y me asomaba. ¡Ay, qué mal! Y lo Ay, miraba. Y ¿Qué? ponía los brazos en jarra y hacía con la cabeza sí. así. Pero qué incomodidad y, para y el, el tipo, otro tipo Y el tipo un día vino y me dijo ¿Usted no será que me está codiciando y sí, la mujer? Si se la estaba mirando yo, No, esto. le dije, no, que le voy a codiciar le voy a... No, no le codiceo nada <risa> y, Dice, porque Esta mujer es media dijo el tipo Y sí, con todo dice, el derecho del mundo Y señor, dice, dice, porque yo después de todo Soy el marido, dijo el tipo Y, claro. y, y así, ¿no? Y, ¿No a ¿Y a usted le gustaba? Me gustaba mucho me ¿Y mucho. sabe por qué le gustaba? Porque estaba casada con otro tipo Efectivamente Por eso le gustaba Y un día este salió ella sola uh... Entonces la vi pasar y dije, bueno Acá tengo que hacer una jugada romántica, una cosa Sí, sí, y no rápida, tiene mucho tiempo pero al mismo tampoco. tiempo delicada Entonces claro. ella iba pasando por mi vereda y yo le hago <risa> <risa> Bueno, es la forma Heladito de Zamballón de esa manera no va a conocer... Y... Digo... Y su marido... <risa> Tampoco la pregunta... No está, me dicen... <risa> digo... Disculpe, ¿no? Ahí mismo... De sentado estaba sentado en la puerta... <risa> Disculpe, le digo... Aprovechando que no está su marido... ¿Por qué no nos revolcamos un rato? <risa> de esa manera... Bueno, dicen... dicen no. bueno, este... Ah, sí fue... Y vuelve, volvió. Muy bien, le digo, vaya pasando que ahí voy. Pero qué frialdad, un desastre. Eh, yo voy, miré así, cerré la puerta. Le sí. digo, bueno, discúlpeme, ¿cierto? Muy bien, man, le digo, manos a la obra. <risa> ¿Y vos, ¿Usted iba relatando todo? Sí, sí. ¿Todo eh, así? Sí, eh, yo, yo le aviso. Bueno, a continuación digo, vamos a tener acá... ¿Pero con... Eh, y, la, digo, y su marido le digo, seré curioso Y que yo mientras me sacaba el orienzo sí. ande fue Me dice, no, nos separamos Ah, no querida Me puse los pantalones Claro, porque ya estaba ah. libre digo, ya, está, ya no me interesás más le digo. <risa> Noticias Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Ah. a nuestro querido maestro Manuel Moreira El Gin y Martín cacodolina El Jan Bueno maestro, toquese algo pedimos disculpas por nuestro estado calamitoso de salud Muy bien, acá Dolina te queríamos pedir un tango que nos gusta mucho La Mariposa, pide Julia y Amalia Sí, no, no, no, no voy a poder cantar la mariposa Pero Hay un estilo también Que se llama la mariposa sí. No, no, no ¿Y, y este ¿Cómo era la mariposa? Mire, puede ser No se es esté arrepentido De haberte Querido tanto Lo que me apena Es tu olvido Y tu traición me supera mare cosartto. Es difícil, ¿no? sí. pero es más difícil cuando no está Me medio malo. Nos bueno. intervalo, pero bueno. si quiere Si vieras estoy tan triste que canto por nosral. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Muy bien, muy bien, Maestro Agustina de aquí de La Plata le pide golondrinas. Golondrinas, ¿no quiere hacer golondrinas usted este, bueno Manuel? Vamos a buscar una orquestita, una orquestita de cuerdas, a ver para hacer golondrinas. La orquesta de La Plata. Golondrina de un solo verano, con ansia constantes de cielo lejano. Alma criolla errante y viajera, quererte tenenda es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción.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 no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía y en tu brazos amantes un nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo, bebena de mi barrio Con la sala plegada también yo debo. No, no, mi amor, mi amor, Acá le pide, maestro, tóquese merceditas. Merceditas, así como no. ¿Qué que es, eh? Sí. Pero voy a buscar un bandoneoncito para tocarlo. A ver... ¡Ay, ahora qué bandoneón! Así nuestro querer con ilusión con mucha fe... Chapecero, lindo ese, claro ¿eh? Aquí, agradecida y emocionada Dice Graciela, le pide Caserón de Teja Marco. Agradecida y emocionada es una linda canción ¿eh? <risa> Agradecida y emocionada Escribo esta misiva Desde este piso de arriba ay en donde mi voz encerrada agradecerá sediqui gana Oh Oh Oh Ja, maestro Una Esa. Para que no digan que no toca claro. No sé Dale. Eh, Luzmila de Núñez, alguna de los Beatles. Sí, señor. Piero muchísimas, bueno, A ver, a ver si tenemos alguna para hacer por hoy, acá. Hoy faltó a macarne. Faltó macarne. Sí. <risa> Así que vino Pit Best. No puedo grave, se puede. Qué tal, no hay, ¿sí? Todo agarró, sí. Nice. My baby said struggle on one after 909 I said move over honey traveling on that line i said move off once move over twice come on baby don't be concise I said travel on the one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 Come on baby, don't be concise I said I've on a 1-up to 9 I said I've on a 1-up to 9 I said I've on a 1-up to 9-0-9 tantas, ¿qué pidieron? Pide Carmen de Barraca, salgo con la trompeta. Eh, Guile, tené la trompeta en mano. A ver si aparece la, la trompeta. Aquí nuestra secretaria hacer? la trae. Ah, gracias. gracias. Gracias. a ver ¿En qué tonalidad vamos a tocar? ¿En si bemol? Si bemol. ¿Ha venido Fausto Pipetti? Sí. ¿Vino hasta La Plata? ¿Vino hasta La Plata? Vino. Y a Deboedo le pide eh, As de cartón As de cartón es un lindo tango Si yo pudiera cantar lo cantaría Pero haré lo que puedo Contando sus fruezas En un boliche Un punto que de guapo seis hizo cartel Ágiles en grupilla Pa' chupar de ojos Con famosas hazañas que no eran del conocedor de frases y de modales de la jerga fulera del arrabal se contaban historias fenomenales en que siempre tenía rol principal pero cayó una noche un veterano cuando éste hacía los cuentos de folletín Y arrancó la careta al falso guapo Dejándole la propia de malandré Posebabas el mate en una timba Que en la boca tenías dos melitos y, y fuiste mandadero los cafioros Y venís ahora a contarla de gran matón Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral y arrebatar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso haz de cartón y diciéndole fuera, raja pa' dentro, barreme bien la pieza Cuidá el bullo. Muy lindo, maestro. Bueno, aquí Carla de la Plata le piden cuando tú no estás, maestro. Cuando tú no estás lo vamos a hacer el lunes. Es ¿no? un perfecto dúo. Bien, si la Estefanía Belgrano le pide Days of Wine and Roses. A ver si tengo eso por acá. ¿Eso lo tiene? ¿Qué piden? Con la trompeta. ¿Con la, la trompeta? Cosa? ¿Cuál? Days of Wine and Roses. Days of Wine and Roses. Oh, Days of Wine and Roses. Oh, yeah. Bien, aquí Sergio de la Plata le pide eh, de don't, eh, don't let me down. Los Beatles. Sí, los Beatles. Parece que allí. Bueno, vamos a ver. Han llegado los Beatles. Ah, tres de ellos. oh she does yes she does I guess nobody ever really done me was she done me de paternal pide que cante el indio Solari el indio vino el indio pero Solari. ya estamos en situación de irnos no, no. tenemos eh, tenemos todavía un tiempito más, 7 minutos ¿eh? sí. sí. usted quiere cantarlo al final la del indio Solari no, ahora, o ahora calcula porque es muy el indio es muy si no se va está el indio en condiciones de emitir y acá en la plata está siempre el indio. bueno si ¿sí bemol Acá vamos sí, a... Sí, menor. sí, sí, sí, sí menor. Sí, sí, sí en si sí, no, en sí menor. Que es... Un... Mi héroe es la gran bestia por A brillar, mi amor Vamos brillar, mi A brillar, mi amor Pero Mabel de San Luis le pide llorando de Hero Smith. Tiene esa, Es un poco, ¿no? Triste, ¿eh? Sí. Viene así la cosa. Shala la la, shala la la, shala la la, shala la la. Lauterarote mi no mente batazando me fui a mi casa a llorar ya estoy llorando de hero esalir shalala la shalala pensé que estabas bailando si yo te estaba soñando ya estoy llorando de hero esalir shalala la Shalalala, shalalala, di aru es mi. Shalalala, shalalala, di sha sha aru es mi. Apenas segundos para despedirnos, un minutito. No sé si quiere la gallina turuleca, nos vamos eh, en trencito. <risa> ¿Usted quiere el trencito? Sí, cualquier cosa que me lleve en trencito. El submarino tenemos ah, también. Ah, el submarino, bueno, ah, submarino, podemos hacer ¿en qué, eso. ¿En qué tonalidad el está? sol. En sol, esta simpática canción. Vamos. ¿Ahí? Es fa, es eso. Fa, para... No, no, no, no, no. Está en FAE. Hay que subirlo un poquito más. Ah no, sí, porque... Está... Que, sí. Y nos vamos una con trompeta, esto, ¿eh? Una... eh. Está bien esa trompeta. Que están ¿eh? ahí La los, los, los sí. del noticiero agazapados muchachos. Sí. Ahí está.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 Yeah the <laughs> Adios mi my...